porque un grupo de vecinos y vecinas se están organizando para ahora en este momento denunciar públicamente、eh, situaciones que están ocurriendo en el predio del Barrio Esperanza. El Barrio Esperanza es uno de los barrios sociales más grandes que tiene la ciudad de Santa Rosa. Hay 49 manzanas en el sureste de, de la ciudad y este lugar está siendo abandonado por la municipalidad porque no hay controles. Porque han roto el alambrado, porque hay una construcción donde a la noche los vecinos ven que、eh, vive gente, que hay, que, que hay chicos este, a cualquier hora, está, no está iluminado. Es toda una situación bastante compleja de poder vivir y más o menos bien en un barrio social, y es por eso que los vecinos, cansados de reclamar a la municipalidad, lo hacen públicamente para ver si este reclamo puede llegar a los oídos de los funcionarios y las funcionarias para tomar una determinación. Eh, María, eh, Decime, t r a p i c i o Recar. María Recar es vecina del barrio y, bueno, y decidió hablar. Buen día, ¿cómo estás? Buen día.、Eh, sí, sí, nosotros venimos con un reclamo hace ya varios años.、Eh, es una obra que se hizo y nunca se utilizó. Ahora h a s t a todo, se robaron, destruyeron todo. Es como un aguantadero, digamos. Este, hay gente a cualquier hora, los chicos se suben arriba a los techos, tiran tosca. El otro día hubo un episodio con una chica que la habían agarrado ahí adentro. llamó a la policía pero bueno tampoco la policía puede venir a cada rato a decir los tíos que se baja de arriba el techo este es un compromiso también de, de los padres y de, de los vecinos no pero bueno el tema es que esa construcción no puede seguir en pie se está por caer los chicos siguen metiéndose de adentro el municipio nos dice que hay proyectos pero bueno nunca los hacen y d d e esta gestión y del anterior ya son como cinco años que venimos reclamando con esto y nadie hace absolutamente nada Esta construcción que estás hablando está sobre la calle Toscano, estamos justo en la esquina de Toscano y Cavero, es una construcción que se hizo cuando, o por lo menos ustedes tienen información. La, esto lo hizo la Rañaga en su momento,、eh, cuando nosotros empezamos a ver que, quién lo había hecho, primero nadie sabía nada, hasta que nos informó el municipio que se habían perdido los papeles de, de que habían hecho de esta obra. Pero bueno, el predio era del IPAP, bueno, el IPAP lo pasa al municipio porque había otro proyecto de algo más grande、eh, que venía a nivel nación, que lo habíamos ganado para acá, para el barrio.、Eh, bueno, con tanta ida y vuelta entre papeles del de gobierno y papeles del municipio, se perdió. Las comisiones vecinales nunca hicieron nada,、eh, actualmente tampoco está haciendo nada. Este, y bueno, seguimos con la misma historia de siempre, no hacen nada. No, viene le pasa n la máquina lo limpia n pero la s pared e sigue s n el techo sigue y los chicos corren con e s e peligro de que se les caigan o que se caigan de arriba digamos estamos preocupados que pase una desgracia yo creo que están esperando eso que pase una desgracia para decir bueno vamos a tomar asunto idea de esto por lo menos uno que lo ve tienen una canchita de fútbol que está sobre un, este, unos mosaicos、eh, este lugar está cerrado con alambre pero ahora está roto digamos se pensó también para actividades sociales que nunca se, nunca se hicieron no no no esos son baños y vestuarios porque supuestamente no podían hacer una cancha si no tenía n baños y vestuarios se hizo eso pero bueno se robaron todo digamos no quedó nada que d a n las paredes y el techo nada más entonces hasta las luces q u é había ahí adentro nada baños y vestuarios nada más que eso y las canillas y pero bueno no quedó a b s o l u t a m e n t e nada digamos s no e es que se hizo un salón de q uno e u podía hacer reunión de... no nada nada esos son baños y vestuarios nada más dijeron que iban a la municipalidad en su momento la gestión anterior que lo iban a reutilizar como iban a hacer las oficinas de acción social b u e n o quedó nada pusieron el cartelito y bien y ahora siguen con que siguen teniendo un proyecto porque a mí me avisaron de ahí de, de finales que hay un proyecto pero bueno a mí me interesa que solucionen esto primero e s p u e el proyecto que lo hago no q u i e r a y quien venga porque ya no creemos lo s v e c i no s en todas las cosas que nos dicen porque hace cinco h años y a que venimos para esta historia m、no、e s e que s d e ahora entonces es complicado vivir así sobre todo a la noche no acá a la noche es tierra de nadie acá l a vecinos la noche tenemos que estar atentos a la noche no puede salir a l patio de tu casa porque es una lluvia de tosca que no se ve de dónde va a venir acá a la vecina del frente una noche le dispararon a la ventana digamos una bala perdida acá es el que hablamos l e e n t r ó hasta dentro de la casa、eh, entonces todo viene de acá dentro esto a la noche es una cueva de lobos Nada. y la policía por más que ande últimamente no anda mucho、eh, pero no puede hacer más nada digamos tampoco le podemos decir a la policía v e i t e instalate acá y c u i d a n o s porque uno entiende también que es grande la parte de la jurisdicción de la e x c e p c i o n al primera tampoco t i e n e el móviles、eh. t a m o s todos informados sobre la cuestión pero bueno、eh, yo creo que el municipio ya tiene que tomar ya venimos h a c e año s y eso t se está cayendo a pedazos El municipio recién decías que tiene que decidir algo con esto. ¿Ha venido alguien de comisiones vecinales a darse una vuelta, por lo menos para mirar cómo está esto? Mira, yo por lo que tengo entendido, yo no, no he hablado con nadie todavía de, les, de esta nueva gestión, me están consiguiendo audiencia, este, pero bueno, hay vecinos que dicen que sí, que los han visto, que vienen, que miran, que limpian y se van. A nosotros no nos sirve que nos limpien, está bien, sirve, ¿no? Por una parte, el tema de las paredes y el pecho, eso lo tienen que sacar,、y、eso no sirve. Sacalo, limpialo y después cuando vos quieras hacer un proyecto de oficina, lo que sea, hazelo. Lo que también nosotros necesitamos, y que yo estoy también con ese tema, es hacer en este predio, en otros terrenos que hay acá, que se haga un club, que se haga algo para que los chicos hagan deporte. Acá no hay para que los chicos hagan deporte. Somos más de 60.000 personas que viven en esta zona. Entonces necesitamos que los chicos tengan un lugar para hacer deporte. No hay. No hay y tampoco hay pistas de hacerlo. Mira, yo por lo que estaba averiguando, no. Yo ahora me estoy moviendo porque, bueno, realmente me interesa que antes que esté el chico acá boludeando, digamos, hablando, pues, este, esté haciendo un deporte, porque el deporte saca al chico de la calle. Es muy importante, lo estimula. Y, y la escuela es chica, la escuela tampoco tiene lugar para hacer actividades físicas como hay en otros colegios. Entonces necesitamos que se utilicen los terrenos que hay acá para que se haga un club, o no sé, un club, ¿qué s é y o Que los chicos puedan hacer de... Todo, todo tipo de actividad física y también a la, la gente Vos podés decir que tienes que moverte de acá para el centro si vemos lejos del centro <risa> no, tenemos, no tenemos nada cerca entonces bueno esa, esa es la nueva meta que yo tengo conseguir que se haga algo para los chicos ¿El compromiso del vecino y la vecina de involucrarse ustedes c ó m o como lo están viendo mira yo tengo un grupo de vecinos que estamos trabajando trabajamos como grupo de vecinos Y sí, nos interesa, v i s t e los movemos, vamos, hablamos, pero bueno, necesitamos que tanto el municipio como el gobierno s e interesen, porque si vos como gobierno vas a hacer un barrio de tanta cantidad como es esto y van a seguir construyendo, me parece que tenés que planificar una escuela, un, un hospital, eh, eh, un club para que los hosticos tengan actividades físicas. A ver, la cala por la posta nos i r v e digamos. Hay gente que no tiene que moverse y dice, vaya hacia Levita o vaya hacia Almola. Y seguimos la misma historia de siempre. Educación, seguridad y、eh, recreación social. Ah, sí, nos falta la comisaría. Olvidad de eso. Supuestamente la van a hacer ahora al final del Ara San Juan, que ya están los terrenos. También necesitamos una comisaría. Porque la primera nos da b a s t o y es entendible, pero bueno, no nos queda otra porque les corresponde ello s ahora. Pero bueno, cuando estuvo el jefe de policía...、Eh, Roberto Ayala, él me comentó que ya estaba el terreno para hacer la c o m i s a r í a pero bueno, nada, hasta ahora con esta otra gente que está, tampoco hacen nada. Digamos, acá hay, ahora hay muchos robos que los vecinos me estaban comentando, ¿por qué? Porque el patrullero no anda, el patrullero deja de andar y acá es tierra de nadie, digamos, ya lo sabemos eso también. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer si por ahí sabemos que la primera tiene móviles rotos, que no tiene suficiente para recorrer, y bueno, es todo un tema de... Lleva una cosa a la otra. Por ahora están pidiendo que solucionen esta construcción, que la, que la saquen, que hagan algo, pero que no esté más porque, según ustedes, es un lugar de encuentro a cualquier hora y le s trae este, situaciones bastante complejas vivir en el barrio. No, no, sí, por supuesto, lo más recomendable sería que lo saquen, porque no es seguro para nadie, y más para los chicos. Digamos, si por ahí los padres no pueden cuidarlo, o se les escapa, vienen al parque y se meten ahí, se cae una pared, se cae arriba de un techo, ¿cómo qué hacen? Digamos, no queremos llegar a eso. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos por venir.